en las multitudes el hombre que yo amo Bien, bien buenas tardes. ¿Cómo bien, buenas están? que nos, nos atropellamos alto. para hablar, ¿no? Sí, me pareció, ¿no? <risa> Los dos juntos queríamos salir. <risa> yo te dije, ya está, a sí, y, ahí sí. y ahí arrancamos ¿no? todos. Sí, sí, sí. Exacto. Buenas tardes. ...esto es Más de Magazine... ...allí lo tenemos a Lucas... ...Lucas que está, Itzer... Dale, ...que dale con una media luna... Sí, creo. ...sí, sí, sí, está aprovechando que no habla... <risa> no. <risa> ...este... ...bien, eh, Silvia Balayore, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar Rodríguez... Bien. ...está aquí a mi izquierda, ah, eh, Oscar Rodríguez... ...a tu siniestra... ¿Sí? ...a mi siniestra, exactamente... <risa> ...bueno, tenemos una cortina especial todo el programa, ¿no? ...sí, sí, desde luego... ...es nada menos que la enorme Violeta Parra... ...la que nos acompañará uh -huh. hoy a lo largo de las dos horas... Eh, bueno, creo que todos estamos al tanto de que se han cumplido hoy, hoy en realidad 5 de, de octubre Se cumplen 100 años de su nacimiento eh, Pero bueno, eh, vamos a escucharla, bueno. vamos a hablar de ella vamos a recordarla eh, creo que hoy tenemos un programa por lo menos en lo que a, a mi preparación digamos y a mi producción Ajá. se refiere un programa muy muy colmado de cuestiones latinoamericanas si sí, sí, está muy bien ¿Sí? Sí, sí, claro que sí, una claro es que sí. esta eh, este aniversario uh -huh. y otro es el tema que vamos a hablar en el espacio dedicado a a temas eh, relativamente especiales que hemos dado en llamar ahora las marcas de la historia Ajá. en este caso que vamos a, a leer y a compartir la lectura en realidad de la carta que el Che Guevara o a través de la cual el Che Guevara se despide de, de Cuba se despide de Fidel y cuando Fidel la lee en realidad que fue justamente en estos días claro, si bien la claro. carta había sido escrita bastante antes pero bueno, esperó el momento adecuado u oportuno uh -huh, para leerla uh -huh. públicamente. Sí. Así que bueno, dos temas enormes, digamos, uh -huh. dos personalidades enormes sí. que hacen sí, a sí, este sí, continente sí, sí, sí, latinoamericano uh -huh. o a este subcontinente latinoamericano. Bien. ¿Lo tuyo, Oscar? Bien, yo tengo una nota que es bastante larga pero se hará en dos veces o en lo que sea uh -huh. es una nota de Ari Lijalado otra vez eh, cada tanto traemos una nota de periodista esta en nuestras voces habla de Mindlin, Marcelo Mindlin uno dice quién es, no están en los... viste es cierto? Está en el, en, lo, en lo oscuro resulta que este hombre, aparte de ser amigo de nuestro señor presidente eh, está en cada... Es, bueno, eh, tiene eh, en su haber... Hay una empresa enorme que se llama Pampa Holding. Él es, digamos, medio el, el director, dueño, gerente. Tiene Petrobras, Edenor, Transener, eh, Soterramiento de Sarmiento. Eh, tal, obviamente las tarifas de, de electricidad subieron mucho y se vio muy beneficiado con esto. Edenor, Endarsa, Edesal, Edesa de Salta, Adelar de la Rioja, Distribuidoras en fin, tiene mucha plata y muchas empresas y ¿cómo tienen, se llama el señor? Eh, Mindlin, Marcelo Mint Mindlin un eh, desconocido sí, Yo sí. tengo ¿vos sabes hasta donde se llega la noticia este incendio de Iron Mountain ¿te donde sí, murieron 10 sí, personas sí, bueno, eh, dentro de ese incendio hubo documentación que se perdió Ajá. que tenía que ver con pampa energía por supuesto no, porque Grupo era un ese, es un gran depósito un... que se incendió y se supo sí. y se, se supo que fue intencional sí. y unos días antes de que pasara esto él no retiró 18 cajas de documentación sin especificar no, y vos. no se sabe que se incendió y que no bueno esto vamos a decirlo de a poquito claro por lo menos en dos dos tramos vamos a, a ver este también Sí, yo tengo también una nota de color Oscar. A ver. una nota de color yo no sé si vos te acordás de la subtre metroleta subte metroleta sí, sí, sí. subte subte no no no no habla con corrección es el subte el, el metrobús y la bicicleta no no discúlpame que te diga A pero ver. era la el proyecto sí. se dio en llamar subt tren ah, le, le estás sumando un medio Su, más porque era todos ah. los medios juntos subtre ah. metroleta el subte Ajá, el tren, el, tren, ah, mirá, el metrobús me y la bicicleta mirá oh, me faltaba uno sí, sí, todo sí, esto sí, sí, junto sí. Uh -huh. bueno, esto fue eh, largado así pomposamente uh -huh. en la campaña electoral del 2015, sí, en el mes sí. de junio bueno, ahora tenemos algo aún más increíble que Ajá. el subtren metrocleta <risa> que anunciaron Horacio <risa> sí, sí. y, y sí. Mauricio Ajá. y creo que también estaba Gaby Eh sí, están todos. Eh, sí. Ese está, está, está muy bien, como los nombraron, porque ellos se nombran así. Sí, estaban, acá estamos con eh, Carlito. <risa> Digo esa Carlito porque inventó sí, un nombre, pero sí, sí, sí. Esa, bueno. esa cuestión, ¿viste?, de, de, de, de amistad así de, bueno, así es. es. es bueno, y después sabés que Óscar sí. se se develó el, el el dueño, digamos, o el premiado uh -huh. con el premio Nobel sí. de Literatura de este año. Sí, sí, bueno, sí. vamos a hablar un poquitín de él. Y además eh, contar... Eh, así como pequeños eh, pequeños datos estadísticos uh -huh. de, de en este rubro de la literatura quienes han ganado en sí, lengua castellana sí, claro, quienes claro. han ganado cuántos han ganado uh -huh. en otras lenguas uh -huh. no no es poco no son pocos los que han ganado en lengua castellana no argentinos uh -huh. pero sí americanos sí, claro, no claro. latinoamericanos Bien, una nota de hoy de clarín hay que leer un poco de todo no hay una lista de los 562 hombres que Macri dijo en charlas privadas lo pondría en un cohete y lo mandaría de luz qué bárbaro ¿eh? bueno, como eh, bueno, a mí me da como una risa nerviosa también, ¿no? porque pensar esto está hablando de, bueno, de periodistas políticos, gremialistas uno puede decir es un off the record eh, puede ser mentira sí, puede ser mentira, puede ser una exageración pero uno en ese momento lo que está esperando es la desmentida Y esto, hecho, en un medio tan eh, oficialista como Clarín, eh, ¿viste? da da un poquito, da que pensar. No, no, desde ¿no? luego. Da que pensar. Yo también tengo una nota interesante que obtuve del diario La Nación. Después Ajá, la compartimos. Estamos, ¿sí? estamos bien oficialistas. <risa> no, digamos que somos pluralistas. Pluralistas, está muy bien, está muy bien. Está somos muy bien. pluralistas, bueno. por lo menos... Eh, nos internamos sí, en los distintos por supuesto, medios que hay que, hay que leer un así. poco de todo es vamos a tener eh, nosotros también tenemos publicidad de, de, de, de, de estas temas electorales tenemos tandas Tan, tandas electorales claro ah, dale, que si sí. eh, Carlos esturce por supuesto está robado de ahí Ajá. así que después vamos a hablar algo de este Carlos Sturce. este son por supuesto en, de otra manera ¿no? estas publicidades <musurra>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 Recorriendo la ciudad de día Y también de noche Bodart en la noche Ponle el traje de senador Alejandro Bodart En la noche Tu candidato nocturno exclusivo Votar por votar Vota Bodart, al voto Bodart le da bola Vota MST, vota Nueva Izquierda Listo, 8.527 rojo trapal Volver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 Eh, alguna cosa, un pílulo algo cortito Pero habla mucho de la derecha Y la derecha, como decíamos por ahí Es igual en todo el mundo no y Son características puntuales De todo candidato de la derecha Y este en este caso es, es en Brasil Hay un político que está ahí En los sondeos, ahí es muy cerca De Lula da Silva, es candidato Por supuesto candidato a presidente de Brasil Este hombre se llama Jair Bolsonaro Es un político de derecha y bueno y eh, fue condenado por sus comentarios racistas este hombre dijo reivindicó primero la tortuga de tortura perdón la tortura y fue un activo promotor del golpe que derrocó a dilma esos golpes blandos que pasan hoy por hoy y ayer esto lo leí hoy de está extraído de página 12 informó que lo multaron por decir que los afrodescendientes de esclavos un nombre brasilero está diciendo esto, sí. los afrodescendientes de esclavo ni siquiera sirven como reproductores. No, no, Lo pueden tener mis hijos. ¿eh? De ahí a decir que es como un animalito, es algo así. y en Un, otra de las un cosas animalito que no sirve. Que no en sirve, encima claro, es un animalito sí, sí, que no sí. se puede reproducir. Y la a una diputada del PT... Lo Ajá. que le dijo, él pensaría que con esto la va a humillar. No merece ni que la violara, porque era muy fea. no Es no, una no, locura, es, y este tipo es candidato. Es una aberración. Candidato y, y muy serio. No es un tipo del, ¿viste? Del, del barrio que se larga a concejal. Ni siquiera no, es eso, no, es no. un candidato a presidente. ¿A presidente? A presidente, claro. Y ah, está, no. está ahí nomás en los sondeos de opinión, cerca de Lula. Esto bueno esto tiene que ver también con los... los la cobertura mediática, los los escudos, dicen sí, que, que cosas no se sepan. No, además la impunidad, es ¿no? Un, la impunidad sí, sí, con la sí. cual el des el desenfado con el sí. cual hablan. Uh -huh. que bueno, nosotros también estamos acostumbrados a ese desenfado sí, claro para el sí. hablar. Claro Ahora, sí. este es, ya es un extremo imperdonable, ¿no? uh -huh. verdaderamente. Exactamente. Eh, exactamente Ya que hablas de esto, te voy a contar también una denuncia que ha hecho, el ya que hablas de personajes nefastos uh -huh. dentro de la política, marifero, sí. una denuncia que hizo el Frente Progresista Cívico y Social de la Provincia de Santa Fe, uh -huh. que denunció que la alianza Cambiemos, que recordemos que es la alianza gobernante sí. hoy en día en, el, en la República, está llevando adelante eh, Oscar acciones Válgame Dios, válgame Dios Válgame Dios Válgame Dios Tres veces sí, lo digo sí, sí, Acciones sí. de clientelismo político No, no, no puede ser Ay, no puede ser. sí, por Dios No, puede ser. no, no, no Bueno, una denuncia no de que esta alianza Cambiemos está llevando adelante Y me estoy persignando uh -huh. La pena es que no me ven sí, sí, sí, sí. Pero me estoy persignando Ox para decir agnóstico. Para decir que está llevando adelante sí. acciones de clientelismo político en la provincia de Santa uh -huh. Fe. Sí. Puntualmente en la ciudad de Rosario, ah, además, sí. no en cualquier pueblucho, digamos. Uh -huh. Tan como publicó en su cuenta de Twitter la intendenta local la de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. Ajá. Uh -huh esta señora intendente mostró con fotos con fotos Oscar, sí. como en, en dicha ciudad Cambiemos entrega colchones y chapas colchones sí. y chapas yo sí. no puedo creer esto sí, de Cambiemos a familias asentadas en el cordón Ayacucho uh -huh. es un sector de la ciudad donde el municipio viene realizando tareas dice la intendente uh -huh. o intendenta de la ciudad tareas de urbanización y de apertura de calles Sí. Eh, la jefa del Palacio de los Leones Que es así como se nombra O se conoce a la municipalidad De la ciudad de Rosario uh -huh. Precisó que la entrega de estos elementos Los colchones y las chapas Oscar, estoy sí. que mira Casi me pongo a llorar Se registró <risa> en la calle Patricias Argentinas O sea, con datos muy puntual uh -huh, La claro. señora Mónica Fein En la calle Patricias Argentinas Entre Uribu Uriburu y Ameguino Eh, hay una candidata concejal del oficialismo Verónica Irizar que aseguró al diario La Capital que el cambio que propone el, el macrismo es en realidad el viejo clientelismo, vaya novedad claro, que, sí, que vaya novedad no utilizar esperado. a los que menos tienen y buscar echar por tierra las transformaciones realizadas por la actual gestión uh -huh bueno, la vieja política sí, o la nueva no, ¿viste? Eso, nosotros vamos, somos la renovación de la política esto es la nueva política eh, bueno, sí, ponele eh, bueno, eh, antes que nada vamos a agradecer Hernán Real, gracias, Palmira Sotelo tenés un pañuelito, por eh, favor no, no te presto ay, me tengo que levantar para secarme las lágrimas de haber leído no de esto más, no más. Ay, ay, gracias Mariano Suab también que nos retuitea Eh, y antes del tema vamos a agradecerle a ellos y se lo dedicamos también a Eva Mercedes de Colón, por supuesto, eh, falleció el 2 de este mes, eh, Tom Petty, Tom Earl Petty se llama, este estadounidense nació en Florida. Muere en California, en Santa Mónica, músico, cantante, compositor, productor, multiinstrumentista norteamericano. Por supuesto, estuvo al frente de Tom Petty en The Headbreakers y fue cofundador de un conjunto que nació así, de, de jugando, de Traveling Wilburys, allá por los 80. Estuvo nada más que con, eh, por decir así algunos nombres, eh, Bob Dylan. George Harrison y Roy Orbison Acá tengo el pañuelito Ah, sí, secate, secate un poco no te, Si sacás los, los mocos este, para el otro no, Bueno, eh, vamos a escuchar Esto que esto que vamos a escuchar fue parte de un documental Del 91 de la NBA Perdón, eh, perdón eh, Chicago perdón. Bulls and... Eh, sí, perdón, seguí, seguí eh, ¿me, eh, me estás salpicando eh, Learn to Fly, se llama esto, vamos a escuchar, le agradecemos a todos Seguimos en Rótica When I started out on a dirty road started out all alone and the sun went down as across the hill and the town lit up the world got still a little fly bearing got wings coming down is the hardest thing with well, the good old days may not return and the rocks might melt and the sea may burn Steal your crown so it started out for God knows where I guess I don't know when I get there, come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 ¡Date una vuelta! Es un ¡Porque no es lo mismo! ¡Masa crítica que masa crítica ¡Porque no es lo mismo! ¡Las manos en la masa que masa te dé una mano! ¡Porque no es lo mismo! A Masa una fortuna, que a Masa una fortuna. La Masa, la masa, mira lo que te pasa. La Masa te agarra, te desmedaza. Sergio Masa, porque no necesitamos Masa lame Masa para más basta la Casa Blanca, a Masa la bancada para la cámara alta, para la cámara baja. Masa trabaja, agarra la pala para ganar. Llama a Masa, partido renovador. Uf, no Son injusticias de siglo que todos ven aplicar Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar Levántate, buen chula Arauco, Arauco tiene una pena uh -huh. Que lleva siglos además de vida esa pena Sí Las letras de Violeta Parra son, cada una de ellas, una una declaración de principios sí, realmente sí, claro. más, que, más que clara, más que compartida por mí, mm -hmm. por vos también mm -hmm, seguramente por y por tanta, tanta gente. Eh, fue una mujer que luchó contra la opresión que en su pueblo durante siglos la hubo y también contra la tiranía, sin duda a través de todo esto que fueron sus canciones, que fue su arte, no solamente incursionó magistralmente en la música y en la, en la canción, sino también incursionó en otras facetas artísticas, como, como han sido la pintura en óleo mm -hmm. y la escultura también. Eh, fue una folclorista sudamericana que... Eh, ...quizás la, la gran divulgadora de la música popular chilena... ...proviene de una familia de artistas, indudablemente... ...y este miércoles, yo me equivoqué, no es hoy el aniversario... ...sino que fue ayer, ayer 4 claro. de octubre... ...se cumple ese siglo, los 100 años de su nacimiento... ...y también este año, Oscar, uh -huh. paradójicamente o curiosamente... ...se cumplieron 50 años de la muerte de ella... ...que tuvo lugar un 5 de febrero del año 1967... ...muerte que sobrevino por un balazo en la sien... ...que uh -huh. ella misma se prodigó... ...fue un suicidio claramente... ...y lo paradójico para mí es que este acto... ...tuvo lugar poco tiempo después de haber... Eh, ...de haber compuesto Gracias a la Vida... ...que quizás es una de las canciones más más reconocidas uh -huh. de ella... ¿no? Uh -huh. ...que la escuchamos hace un ratito... Eh, otro de sus temas importantes y reconocidos es volver a los 17 Que también lo acabamos de escuchar uh -huh. sí, sí. La jardinera o el run run se fue para el norte eh, Tan grande ha sido su aporte artístico, su aporte musical Y su aporte a, a, a, digamos en contra de la opresión del pueblo chileno Y de la tiranía chilena uh -huh. Que en su memoria el 4 de octubre se fue elegido en el país eh, hermano como el Día de la Música y de los músicos chilenos. Eh, fue, pionera, fue pionera de una nueva corriente musical que se la etiquetó como la nueva canción chilena. Ajá. Antes de ella era otro el folclore, en realidad. Eh, propuso una renovación del folk o del uh -huh. folclore tradicional y que se convirtió claramente, claramente, y es así como la conocemos todos, en un movimiento por la justicia social sí, en América sí, claro Latina. Que sí. Recordemos que eh, ya estaba Pinochet. Sí, sí. Estaba, estaba ahí el golpe de Estado. Sí, sí, desde luego. Eh, después de unos años de idas uh -huh. y venidas, se instaló en París, como tantos, en el año 1961 eh, y bueno, llegó a exponer esta obra pictórica y, y de esculturas en el Museo del Louvre, nada menos, uh -huh. en el año yeah. 64 lo cual también la convirtió en la primera mujer latinoamericana en hacer una exposición de cuadros uh -huh. y de esculturas en un, ícono, en un ícono del arte como es el Museo del Louvre en París Bueno, este es eh, a grandísimos rasgos lo que podemos eh, recordar de Violeta Parra. Hay material por demás para mm -hmm. hablar de ella. Sí, eh, por suerte. Sí, sí. Por suerte, exactamente. Mm -hmm. Así que, pero bueno, eh, esta breve reseña y bueno y el disfrutar a lo largo de todo el programa de hoy de temas musicales de ella. Bien, vamos con otra cosa, esto que hablábamos al principio de los 562. Eh, son 562, dice Mauricio Macri en charlas privadas. Eh, privadas La cifra es inventada por mí, dice pero no debe estar alejada de la, de la realidad. Son para él, dice, los argentinos que frenan el cambio del país. ¿Viste? Hay gente que siempre pone palos en la rueda. Sí. Eh, bueno, son pocos. Si son 562, me parece que son bastante más, pero no por lo que él dice. Dice, son tipos que creen que tienen derecho a un pedazo del país. Y yo cuando digo esto, y lo, lo, lo estoy viendo. ¿sí? son ese, Cuando dicen tipos, bueno, algunos, ¿no? No todos. Eh, define cuando le preguntan sobre un grupo al que se refiere una y otra vez. Dice, hay empresarios, jueces, gremialistas, políticos, periodistas, y en sus términos el puro círculo rojo, se niega por supuesto a dar detalles, aunque da algunos indicios, habló del Pata Medina, el Caballo Suárez, y hasta un empresario privado estarían en este listado, señala que si esa gente saliera de las segundas o terceras líneas que ocupan en la estructura del poder del país, se podrían acelerar, los cambios culturales que sería más fácil modificar la manera de entenderse a sí mismo que tienen en el país. Bueno, el diable, por supuesto habló en contra del populismo. Dice que está entre los factores que más se concentra en este grupo de los 562. O sea, aparte de ser malos y feos y sucios, son populistas. Sí, sí. Eh, y dice que debiera recuperarse la, bueno, algo que ya lo escuchamos y le vamos a seguir escuchando mucho más. De Macri dice, debiera recuperarse la cultura del esfuerzo ah, claro. esa manera de ser típica del inmigrante trabajador, esforzado que ahorra eso lo escuché y se lo escuché varias veces sí, sí. la meritocracia eso, sí, ahí, está, ahí está, es un disquito que obviamente... ese es sí. el cambio cultural que proponen, sí, exactamente, ¿no? exactamente. Realidad, sí. la cosa individual, Exacto. individualista Exacto. y que derive pura y exclusivamente uh -huh. del esfuerzo y sí. del empeño personal, sí, sí, sí, sí. Y meritocracia eh, el respeto por la educación en la, debe dice que debe plantearse esto porque está en juego el respeto por la educación, ¿viste cómo se toman colegios? Eso lo digo yo. Perdón, sí, eh, sí. la chica esta que está en la oficina anticorrupción Eh, ¿la Alonso? Laurita Alonso, dio cátedra sobre esto de la meritocracia, sí, porque sí. ella se quedó sin trabajo. Sí. Es más, y su padre también. Por esfuerzo, vos sabés que en el lugar donde está tiene que ser abogada. Sí, Pero sí. como se dieron cuenta del esfuerzo y el, el mérito que tiene, modificaron le un lugarcito para que Sí, sí, sí, sí claro. Pero ahora no hace rato que no la veo, ¿no? Estuvo, estuvo últimamente dando Ajá. cátedra sobre esto. Mira, mira, mira bueno, eh, te decía esto, respeto de la educación la formación de cara al futuro claro. y se podría sumar, señala a sus colaboradores, esta nota que es de Clarín, voy a decirlo eh, no fue desmentida todavía eh, es el respeto por la meritocracia, esto que estamos terminando de cerrar, si lo, algo viste, peor que todo esto que estoy diciendo si los pusiéramos en un cohete a la luna el país cambiaría tanto eh, lo dijo en tono, en tono de broma Pero hay que decir que hay gente que lee, lee mucha, literal. Eh, lee literal. Ah, eh, sí, eh, ahí, sí, ¿viste sí. eso? Eso que son más papistas que el papa, se dice. Cuando hacen lo que dice el jefe que está más arriba, que se sí, exa sí, que sí. exagera, bueno, que también es meritocracia. Obsecuente se Obsecuente, dice a exacto. eso, ¿no? El Chupa señor, media, si querés, sí, de una manera sí, sí, más sí, común. Sí, sí, sí, sí. El señor Doñate, el, eh, lo que hacen los prácticos en los puertos, le pagamos por todos los argentinos, por con menos empleos nos perjudica a nosotros, Ya dio un nombre, ¿eh? Doñates el, el empresario este. El presidente también se ha eh, referido al caballo Suárez y al pata Medina. Todos estos habrían estado en la lista de los 562, que bueno aparte de estos tres había que ver el resto yo me ahora, imagino yo digo, Macri... que, perdóname, ahora me estoy acordando que me olvide, por eso te, te, sí, sí, sí, sí, te, sí. te, te interrumpo así, mentemente yo eh, también a vos ha habló de Verbisky en su momento ah, es sí, otro. me imagino que Verbisky estará dentro de esta lista no seguramente, bueno, todo aquel que tenga algo que ver con la gestión anterior sí. eh, no no hay duda alguna que uh -huh, está dentro de los uh -huh. 562 ah, sí. habrá que tirar, no tirar, perdón no, no, no, no, tirar por no... la borda no, tirar por la ventana no, Tampoco. tirar de por la ventanilla del tren no. ¿Te acuerdas que lo sí. quería tirar a sí. Néstor Kirchner sí. por la ventanilla del sí, tren? Sí, me acuerdo. Eh, la, Pato, la señora Pato Bullrich, sí. eh, tirar por la ventana uh -huh. también. Uh -huh. Unas metáforas encantadoras sí. que utilizan, ¿no? Sí. Tirar por la ventana, tirar por la por la ventana de un tren o este uh -huh, señor, uh -huh. ahora el presidente de la nación, meterlo en una nave espacial y que se vayan a, a la luna. A la luna. Uh -huh. Bravo, Bravo, bravísimo. Tiene una capacidad metafórica envidiable. Sí, sí. vos es que vamos a escuchar algo que había traído acá alguna otra vez, está es otro eh, reportaje que hace alguien que se llama Randall López, el personaje y se pone un cartelito en el micrófono en la calle que no dice CNN, pero es algo parecido. Y busca, me imagino, entre todos los que reportea, sí. busca a los más acérrimos opositores a los caca caca caca caca Y uno escucha cosas... Yo, primero, si me hacen un reportaje no trato de no contestar. Y otra, escucho lo que me preguntan. Claro. por esta gente escucha lo que quiere. Y vamos a escuchar, esto es parte del hueveando Tenemos otro para la otra hora Pero vamos a escuchar a Randall López Digamos, tienen preconceptos sí, entonces supuesto, supuesto, Obviamente, supuesto. claro En Más Vale Magazine Estamos hueveando Estamos navegando en la web Huevear, como navegar Hueveando en Más Vale Magazine ¿Quién habla? Gabriela me llamaron ayer y les dije que no me interesa nada del banco. Mauricio Macri, les ¿qué tal? Y dije que no me interesa nada del banco. Hablo con la cien... A vos te pagan por hablar un tiempo largo, porque se registra la llamada un tiempo largo, yo dejo libre el teléfono y... Yo te llamo para primero felicitarte y decirte que ha un orgullo para no todos. No me interesa amigos. nada de ningún banco de este país de ni... Que vota a hijo de, de Macri. Ajá. Ajá. Y que te vas vaya cri su banco ajá, ajá. y toda la gente de ajá, ajá. que pretende que por un globito de... Esto va a cambiar y no me llamen más porque no quiero nada de ningún banco porque no voy a tener un peso partido al medio para que para que ningún no, pues estamos Gabriela senadora y se cenó todo ahora elegí la diputada de la ciudad para que se diputé a sus anchas lilita carrió diputada una candidata con hambre de justicia que se come crudo el congreso vota lilita carrió carmen polledo carrió polledo al espiedo vamos juntos lista 502 por eso el secreto de hoy es nunca dejar de capacitarse, siempre tener inquietudes. Lo que más te hace sentir joven es que te puedas renovar, que puedas seguir aprendiendo cosas. Eso es lo que te genera algo, yo diría, como mágico, que te nutre, lo que te levanta la autoestima. Es tu trabajo. Yo creo en eso, por eso estoy acá. Porque creo que si yo los ayudo a poder elegir qué estudiar, qué, en dónde trabajar, en dónde vivir, las chances de ustedes de ser felices van a ser mucho mayores. Bueno, eso me equivoqué, no era Randall López. No, claro. Me equivoqué yo, este soy el culpable. Eh, no, esto era, viste, de esos llamados que hacía Macri. Oh, viste, está mucho el tema del timbreo. Sí, timbreo. Bueno, es el... esto hicieron una joda y, bueno, por supuesto, era gracioso, pero no era lo que yo decía. La otra tenemos hora, lo de Randall. Lo otro lo tenemos para la otra hora. Bárbaro. Me ¿viste? Uno tiene una planilla, ¿sí? vamos a hablar de... De, de internas de radio una planilla que uno viene marcando lo que va, el separador quien le toca hablar, quien no le toca hablar que lo que... bueno, yo di vuelta la hoja era la otra hora eso que el ah, operador no puede hacer lo hace el conductor, muy bien, que muy menos bien. lo puede hacer muy bien. pero bueno, es así esto así que, vamos a hacerlo cortito porque está por ahí Nacho, en algún momento lo tenemos que llamar, a nuestro periodista deportivo Dale. y esto tiene que ver con una nota que ya tiene unos días, que es de el raúl de la torre y habla de la desregulación y alineamiento internacional del precio de la nafta esto lo hizo el ministro de energía y minería juan josé aranguren dicho sea de paso ex eh, trabajador ex ceo de gel sí, juan yo. Vos, claro vos tenés tengo más más, eh, más, eh, más alcance sí, sí, sí. sí. eh, esto fue a partir del domingo pasado muy poquito el tipo de cambio y del petróleo crudo Están en un moderado equilibrio En los niveles que tienen hoy Dijo él, dijo Juanjo eh, perdona que yo me meta ¿no? en esta, esta relación que tienen ustedes ¿Yo le puedo decir Juanjo? Yo tengo tengo una mayor cercanía ah, Nada bueno, más que esto, digo, Car, por favor No confundamos no, no, sí, no, sí, Por ese enoja Dijo, el, los precios de las naftas y el gasoil Dejarán de estar atado al acuerdo que entre las petroleras Y el gobierno nacional Por decisión, por supuesto del gobierno nacional Eh, podrán ser determinados libremente. ¿Viste esto de la libertad del mercado? Sí, por sí. las petroleras en función de dos variables fundamentales, el precio internacional del petróleo y el valor de dólar. ¿Mm? Eh, el dato significativo es que el mercado interno hay cinco empresas, es un oligopolio. Que manejan el precio de todo. Y ellos, obviamente se sientan. Ye, ¿Qué ponemos? ¿Bajamos o subimos? Eh, y van hablando con eh, Juan José, perdón. El señor Aranguren. Juan, y van Ju viendo qué hacer. Sí, un día la pepa, digamos, para las 5. Sí, ¿no? Según fuentes del propio sector privado. Hay un acuerdo implícito entre el gobierno y las empresas. De no provocar aumentos legislativos. ¿Adivina hasta cuándo? No sé. 22 de octubre. Ah... Eh, y alguien que salió a hablar también fue Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Él dice, con la experiencia que tengo, esto significa automáticamente un pico de inflación. Esto se traslada a los precios. Eh, me parece que se sigue consolidando un ajuste que la gente va a sentir. ya o sea, en tono más político. Lo dijo Aranguren, el señor Aranguren, por su parte. Dijo, si continúan los precios internacionales en este rango hasta fin de año. Definitivamente el nivel de precios en el mercado no establecerán las empresas en forma libre. Digo yo, sin la bota del Estado haciéndole presión. Esto lo agrego yo, no el señor Aranguren. Eh, bueno, alguien, alguien que se llama Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía y Política de Sociedad, dijo, la decisión del gobierno es fundamentalmente política. Eh, lo que digo yo es, chocolate por la noticia, el gobierno no ve riesgo inmediato de suba. El ministro debe haber monitoreado, dice previamente, que no había intención de las petroleras en subir el precio en las próximas tres semanas. ¿Qué? O sea, que después de las tres semanas vamos a ver. Acá ah, ni siquiera cabe barrio. la posibilidad de competencia importada porque el poder comerse el poder de comercializar No tienen estas cinco empresas. El poder de comercializar, almacenar, la logística y tienen sobre estas empresas que tienen la vaca atada, digo yo, ¿no? O sea que esperemos después del 22, como dicen, a ver qué viene la suba de precio Ya que tienen yo, la libertad del mercado yo cada vez que escucho estos pero estos avisos no o adelantos de lo que va a suceder a sí. partir del 22 sí. o del 23 uh -huh. del lunes 23 de octubre yo digo y la gente va a votar todo esto los que han votado ya en las paso digamos van a seguir votando esto que no sé. yo no sé qué pedazo de suicidio yo ¿no? es que, aparte el tema es que es uno, uno lee de todo un poco Increíble. No, generalmente lee más un poco que otro. <ríe> yo leo más de unos, unos medios que de otros, pero también leo otros medios. Sí, sí, claro. Y hay otra gente que lee un solo medio. Yo he hablado no, esto con mi hijo, no, por no. supuesto, en cosas así, tono tono coloquial. Él al viste vos me dice el que el de almacenero de la esquina, se me estaba hablando de Milagro Sala y yo casualmente, no, casualmente, mi viejo tiene una foto del página 12. Si sí, donde, la persona esta el, el, el dueño del local le dice, "¿Y dónde sacaste eso?" No dándole crédito, no, no esto no, está claro. acá y está en los medios y está en este canal. No, bueno, pero yo esa no le creo. Entonces yo... se le dice, bueno, entonces no hablo más de nada, si no me vas a creer lo que yo te digo. Yo te digo otra peor a todavía. Ver. El sábado pasado voy a caminar con una vecina, uh -huh. que suelo hacerlo los sábados, y le dije, mañana no... Además, bueno, fue feísimo el día, ¿no? Sí, yo vizno sí, sí. todo el día. Le digo, mira mañana no sé si voy a ir a caminar porque voy a ir a la plaza. a ah, la plaza? No, a la marcha. A la dije, marcha, sí. A la marcha. Sí, ¿Qué sí, marcha? Sí. ¿Qué marcha? Me pregunto ¿Qué vale, marcha? Bueno, vale, sí eh, Nada eh, Vayamos a un corte sí, A un sí, separador a separar, Algo para sí, no sí. ponernos así como Más rojos Si estás cansado de ver Cómo te casca la derecha Dale más fuerza a la izquierda Con Manuela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 Para publicitar en Más Vale Magazine comunícate con nosotros A másvalemagazine Arroba gmail.com Deportes Con Nacho Fernández Lirio Toda la agenda deportiva En Más Vale Magazine Más Vale Magazine Bien, bien. Estamos, tenemos un problema de comunicación acá. Acabo de mancharme Acabo de mancharme con el helado vale. en la frente Nacho, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Muy bien acá Nosotros mirándonos con el operador Y y, ¿eh? ajá, y entonces ajá, y Nunca le dijimos che, nada, vamos a salir Un blooper, un blooper, Ignacio ¿Cómo estás, Nacho? Bien, todo bien, por suerte acá bien. Expectante, la verdad fue eh, sí, pues, Te digo que semana o hasta quizá dos semanas de, de, de escuchar en los medios, de, de, de hablar con, con amigos, con compañeros del trabajo, en la calle, en el colectivo donde sea, ¿no? De esta selección argentina y con el hashtag este de somos todos técnicos ¿no? De, ponemos a Benedetto lo ponemos a Icardi, Messi comiene que vaya por derecha, por izquierda o que Dybala con eh, sus dichos puede jugar o no eh, esto es ni más ni menos que la sociedad argentina no Esto de creernos capaces De poder obtener eh, una selección Que tantas alegrías nos trajo Porque esto hay que resaltarlo Si bien son tres finales perdidas Ya las sabemos de memoria Alemania, Chile y Estados Unidos Hablamos de dos Copas Américas Y del Campeonato Mundial Fueron finales perdidas A mí me da la esperanza Y, y también eh, me, me da la satisfacción De haber llegado a esas finales no sí, Porque... Claro, claro. Eh, mucho que nos llevamos a finales, desde el 90, en el 93 se ganó una Copa América, en lo eh, fueron fueron hace mucho tiempo y que esta camada de jugadores tan buenos como son nos hayan, a, a, por lo menos regalado un rato, una alegría de haber llegado a una final y es verdad, después la desazón y la tristeza y la amargura que quizá eh, eh, otorgue una final perdida, me parece que... Que bueno, hay que hay que agradecérselo. Pero si bien hoy lo que se juega contra Perú, eh, contra Perú estamos hablando de la anteúltima fecha de las eliminatorias eh, para ir al Mundial Rusia 2018, del año que viene, es muchísimo lo que se juega la selección uh -huh. argentina. Sí, sí. Porque todos lo tildan de fracaso. Tanto es así que se armó una campaña eh, en Twitter, en las redes sociales de todo el mundo, hablando de yo amo mi selección, ¿no? Hashtag yo amo mi selección, como si eso... Eh, no sé, borrara Super. todas las cosas que eh, tantos periodistas mal a leche han dicho de, de todos nuestros jugadores bueno, yo, no más que hacer ese aunque sea ese pequeño asterisco dentro de la columna deportiva de hablar de, de un poco y de, de cómo se vivieron estas dos semanas, ahora si sí, nos metemos directamente a hablar un poco de fútbol porque hace un rato Bolivia y Brasil eh, igualaron 0 a 0 y Venezuela y Uruguay, este resultado nos importa porque Uruguay está cosechando un empate de visitante, un inesperado de empate de una débil de Venezuela, que es verdad, nosotros no le pudimos ganar en el Monumental, sí. eh, ya cosecha 28 puntos, prácticamente clasificada, pero podría podría quedar en repechaje si es que pierde y se dan algunos resultados. Y después sí, el combo, este triplete... Eh, psicológico, digamos, uh -huh. a las ocho y media de la noche, Colombia-Paraguay, Chile-Ecuador y Argentina-Perú. De estas seis selecciones que te nombré, las seis tienen chance de ir a, al Mundial. Si bien Ecuador y Paraguay están un poquito relegadas, Paraguay con 21 sí. puntos y Ecuador con 20, no dependen de sí misma tienen que ganar sus dos encuentros, esperar que, que, que otras selecciones pierdan. Sí. Eh, Esperemos que suceda pero pero estos partidos se ponen al mismo horario justamente para eh, que no haya eh, una especie de eh, ventaja para alguna selección Ajá. que otra. Entonces, los tres partidos a las ocho y media. Y algo que quería mencionar, aunque sea, es hablar un poco qué pasa si Argentina pierde de empate o gana. Que algo que no escuché mucho y me gustaría que ver, sepan, dale, dale. Eh, tanto ustedes como los oyentes, eh, si Argentina gana hoy, no hay forma de que esté clasificada. Así que va haber que jugar con Uruguay con la misma eh, expectativa que se está jugando en el día de hoy, eh, con Ecuador se juega el martes, eh, también es a las ocho y media, los cinco partidos van a ser a las ocho y media, eh, después si se empata ya no dependemos de nosotros porque Perú quedaría a, arriba a nuestro y Chile de darse la lógica que es ganarle a Ecuador de local en Santiago, un Ecuador, que lo decimos nuevamente está prácticamente eliminada, uh -huh. pero depende de un milagro, sí. eh, podría ganarle, Chile le debería ganar, sumaría 26 unidades y también quedaría arriba nuestro. ¿Qué pasa? En la última fecha Brasil recibe a Chile, y las informaciones que se están dando es que Neymar, Marcelo y un, un par de, de los cracks brasileros ...que uh -huh. cosecharon 37 puntos ya en este momento... ...y están recontra reclasificados... Sí, ...no jugarían ¿eh? este último partido frente a Chile... ...que sí, se jugaría la vida... ...entonces Argentina al igualar con Perú... ...en el día de hoy no dependería de sí misma para clasificar... ...y si pierde sí, hay que prender eh, la, uh -huh. las velas a todo Brasil... ...habría que prender velas también a, a lo que es eh, Bolivia... ...porque Uruguay también juega con Bolivia... ...a Colombia que también en el día de hoy podría no, clasificar. Es que o sea, sí, sí, prácticamente si si hay una derrota en el día de hoy, yo te diría que sí, habría un prácticamente una derrota, una eliminación, pero uno nunca sabe. Los 11 prácticamente están, eh, ya se saben, desde ayer, desde la conferencia de prensa que dio San Paoli, Romero, Mercado, Tamendi, Mascherano, Acuña, línea de cuatro en el fondo, se especulaba con línea de tres, tres defensores, finalmente van a ser cuatro los defensores con Mascherano, un, un defensor que hace mucho tiempo juega de defensor y que antes lo hacía de 5 eh, yo creo que va a estar un poco eh, también con esa tarea de salir un poco del fondo para darle juego tanto a Paredes o Biblia todavía, esa es la única duda, te quería mencionar eso uh -huh. eh, Paredes o Biblia y Vanega, esto que te refería de darle juego a estos dos números 5 y después sí, eh, un trío en el medio, hablamos de Gómez por la izquierda Messi en el centro y Di María por la derecha, Di María con pierna cambiada a lo, lo mismo que Papu Gómez con pierna cambiada esto le va a dar eh, más juego no tanto eh, llegar hasta el fondo y tirar el centro sino enganchar para adentro y buscar eh, buscar una pared, buscar un, un pase -gol, al 9 que va a tener la selección Ajá. que lo festejo eh, y que va a ser eh, Benedetto, el número 9 de la selección argentina va a ser el número 9 de Boca Juniors que está pasando un estupendo momento claro. y que es eh a mi entender el mejor que hoy tenemos uh -huh. hoy en día para que se posicione Bien. en esa en ese centro delantero que tanto que tanto nos dio dolores de cabeza, uh -huh. no hablamos de Higuaín, Awero que se rompió sí, las claro. costillas y Cardi que todavía no termina de engranar bueno. sí, se lesionó también Icardi, ¿no? Icardi Afuera vino que... tocado ya directamente desde de, desde Italia, ah, el último rompo, partido no. con el Inter de Milán vino uh -huh. tocado, se especulaba que iba a llegar, sin embargo Eh, San Paoli no lo vio bien Y por eso decide poner a Benedetto Que a mi a entender Y por lo que se refirió en el día de ayer Buscó sociedades entre Benedetto eh, papu Gómez, Messi y Di María uh -huh. Las encontró, hay algo que le gustó A, a San Paoli Entonces eh, el nuevo hacer ser eh, Benedetto, igual Icardi va a estar en el banco de suplentes y en el peor de los casos va a ingresar ojalá que no, no necesitemos Icardi, no porque claro. si ingresa Icardi mejor? Sí, sí, sí. Eh, quiere decir que estamos mal sí, eh, claro, claro. se cambia se cambia el escenario va a ser la, la bombonera muchísimos se habló también de la bombonera va a haber fuegos artificiales o sí. negociados Con la 12 que va a estar vendiendo remeras especiales. Qué lindo que, negocio que se arma ahí, ¿no? Siempre. Sí, que se revendieron entradas a 900 pesos. Uf. La Popular eh, costaba 500. Bueno, la 12, Rafa Diceo y Cipondulla, la vende a 900 pesos. Después también todos los puestos de, de comida, uh -huh. los platitos. Todo, claro, y, claro. Y estos, y estos negociados que están alrededor de la cancha y de un espectáculo deportivo tan importante como Argentina-Perú. Eh, están también manejados por la dosis Así que eh, Nada, bueno, algo que ya estamos Acostumbrados, sí, sí, ¿no? Sí, sí, no. Sí, sí. Pero siempre está, está bueno decirlo porque eh, No hay que dejar No hay que hacerlo común no hay que hacerlo No, porque si sí parece que uno no lo menciona lo Esto ya pasó Pero no, que se sepa que no se pasó uh -huh. y que Si bien hubo un cambio hubo un cambio de estadio La uh -huh. recaudación va a ser la misma O incluso más porque Las entradas están más caras más cara, claro, y claro. la reventa también está más cara, uh -huh. pero lo que te lo que te mencionaba era esto, ¿no? De, de los negociados que sí. están. Hay que hay que mencionarlos, sí, que sí, siguen claro. estando no solo en estos partidos, sino eh, domingo tras domingo en los grandes estadios, hablamos de River, Racing, uh -huh. Boca, San Lorenzo e Independiente, los clubes más grandes siempre están Eh, pero bueno, algo algo que estamos. Y por último, sí. eh, referirnos a la última fecha que va a ser el martes, 8 y media lo habíamos dicho, Paraguay, Venezuela, Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay, Bolivia. Hay eh, hasta el momento 9 selecciones clasificadas, Ajá. a Arabia, Bélgica, Brasil, Corea del Sur, Irán, Japón, México y Rusia, que agregarle Alemania e Inglaterra que en el día de hoy se clasificaron. Y entre lo que queda del día de hoy y mañana pueden haber 11 selecciones más clasificadas al Mundial, lo que lo que se va a terminar de decidir el martes que viene uh -huh. con una nueva fecha FIFA, no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero. Bien, y de ahora, ¿a quién le tenemos que tener miedo de los peruanos? Y al que le tenemos que tener miedo es a Paolo Guerrero, ¿no? Uh -huh. eh, esto que se refería a todo el mundo, ¿no? Que lo conocemos, a Paolo Guerrero, hace mucho tiempo que está en el fútbol brasilero. Hace mucho tiempo que está haciendo las cosas bien. Jugó en el Bayern Múnich de Alemania. Ah, eh, ahora está bien. en el Flamengo y está siendo goleador. Brasil. La verdad, eh, está, es, la, es la cara visible de esta selección. Y también, ¿sabes que No hay alguien tan tan futbolístico, sino alguien... Eh, es más, más técnico y justamente me quería referir al director técnico que es Gareca, ni más ni menos quien es el que hizo el gol en 1985 que nos dio sí, la clasificación claro, claro. Eh, con ese famoso 2 a 2, eh, el monumental en el último minuto, entonces Gareca me parece que al conocer eh, a la cabeza argentina uh -huh. sabe cómo jugar estos partidos, entonces no solo le tendría miedo a Paolo Guerrero o a la, a la Foquita Farfán, uh -huh. otro de los grandes Eh, jugadores que tiene la selección peruana, sino también al Tigre Gareca, a Ricardo Gareca, el técnico glorioso que tiene sí, en estas horas sí, claro, eh, sí. Perú, que supo salir campeón con Vélez uh -huh. y, y que la está haciendo muy bien, la verdad. A otra cosa, si Perú pierde hoy, sí. no queda eliminado. Entonces, eh, está bien, obviamente no van a querer perder, pero es un dato que también deberían saber eh, los peruanos porque... Parece que se vienen a jugar la vida. En el día de sí, ayer claro, hubo claro. casi 6000 peruanos que fueron a buscar a su selección a EISA, hubo 4000 que se instalaron en el Hotel Continental que queda en el barrio de San Telmo uh -huh. y la verdad, como locos, los, los peruanos que tienen tan solo 1500 1500 entradas, y que hay como una comunidad peruana de 400.000 eh, personas sí, claro, ya radicadas. Acá, claro. Sí, claro, sí, sí ya sí, radicadas sí, sí. acá en en suelo argentino. Están todos, por supuesto, expectantes eh, con el partido que va a ser en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Tenemos un audio para ir cerrando. Así es, sí. Un, algo emotivo. Quise poner en el 2009, sí. también en la anteúltima fecha, eh, pasaba algo, la verdad, inesperado, tanto como Argentina como para el mundo entero, que era que Argentina, si no ganaba o empataba, eh, en verdad estaba en las mismas condiciones que en el día de hoy. Pero apareció el señor gol el señor de, de, de los 292 goles en Boca Juniors, de los eh, tantos goles en el resto del mundo, hablamos ni más ni menos que de Martín Palermo, que un 10 de octubre del 2009, en el minuto 48, le daba una de las más grandes alegrías a Maradona como técnico, claro. porque el Diego era quien nos dirigía y nos clasificaba prácticamente a Sudáfrica 2010. Un, la verdad que un relato... Eh, muy emotivo, muy emotivo porque nadie esperaba un gol uh -huh. eh, en, claro, esta ep, en esta claro, altura en del películas. partido. Y diluviaba, diluviaba uh -huh. en la ciudad de Buenos Aires, en el Monumental de Núñez y Argentina, eh, en manos del Pollo Viñolo, el relator en ese instan, en ese partido. Eh, lo decía de esta manera y nos despedimos. Ojalá que el jueves conviene, que viene con buenas noticias. Sí, claro, eh, claro que sí. Y, y ya hablando de Rusia 2018, uh -huh. ¿no? Bien, bien, Nacho. Fue Ignacio Fernández de Lirio. No estamos hablando el jueves que viene. Dale, un abrazo grande para todos. Un abrazo. Hasta luego y hasta la otra hora. Se viene un cambio en Perú. Hay córner para la Argentina y es la última. Igual a la Argentina. Sin palabras. Realmente sin palabras. Igual a la Argentina frente a Perú, una uno. Le va a pegar el Pocho Insúa. Es la última pelota del partido. Viene el centro. Quedó bollando. ¿Para quién? Para Di María. Ahí está Di María. Otro centro. La pelota le quedó para el Pocho. Pegale. Ahí va el Pocho.